momentos en que uno escucha que algo duele, ¿no? duele un país, duele una situación, duele una ciudad. En, en este caso me gustaría hablar del dolor que produce esta ciudad, la de Buenos Aires, una ciudad que tiene eh, muchísimas situaciones, condiciones y formas las cuales uno eh, la quiere profundamente, pero también en los últimos tiempos es, es algo que por lo menos a mí me produce un fuerte dolor. que han decidido sus ciudadanos y que están eh, y que han erigido un gobierno para para esta ciudad que, que, que en manos del, de tema Macri y del gobierno de Trump. Este digo que duele porque es una situación que ya tiene niveles muy profundos de responsabilidad, niveles profundos de responsabilidad que se ven en el tipo de declaraciones que hace que hace el, que hace el gobierno de la ciudad respecto a los transportes, en el tipo de declaraciones que hace respecto al espacio público en el tipo de medidas que toma con respecto a todo eso donde uno y, y también en el modo en que diluye digo declaraciones no solo no por un especial énfasis en, en seguir la trayectoria del tema de sino también porque él está poniendo en juego algo que costó mucho al gobierno nacional eh, recuperar que es la idea de que la palabra política tiene un peso Y que la palabra que cuando se dice algo en términos de discurso público es algo de ser respetado para que los ciudadanos no construyan una desconfianza profunda respecto al sistema político. En el caso del macrismo, esto no le importa en absoluto y más bien lo contrario, tiene eh, la parte de la afirmación de que se puede decir hoy una cosa, mañana otra y vaciar absolutamente a la palabra política de responsabilidad. Esto me parece que configura una situación grave no sólo para el, las instituciones de la ciudad, sino en general para todo el sistema político. Que exista un político está estructurando su legitimidad, su modo de intervenir en el espacio público sobre la base de diluir a su palabra de toda responsabilidad. Y después, digo, esta, duele que esta ciudad haya elegido ese camino. Y duele, duele que esta ciudad haya, digo, en el caso de muchos de los que trabajamos en, en la Ciudad de Buenos Aires, es claro el, las consecuencias que tiene ese nivel de responsabilidad, es claro en las escuelas, es claro el cierre de grados, es claro, en mi caso yo trabajo en, una, en un programa del Gobierno de la Ciudad, que es el Centro de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, y no hemos cobrado los salarios eh, desde diciembre hasta aquí. Es, son signos, si se quiere, de una irresponsabilidad, profunda alguien que sea una derecha que surgió prometiendo ser una derecha gestionaria, ser capaz de gestionar mientras el resto de los políticos estarían embarullados en el mundo de las ideologías y en realidad a la hora de gestionar produce un fuerte vaciamiento de las posibilidades de, de acción y al contrario gestiona pésimamente. ¿no? Entonces me parece que estamos en una situación muy peculiar donde la, la ciudadanía porteña eligió a un gobierno ineficiente absolutamente ineficiente, que no sabe gestionar la ciudad de Buenos Aires y que además está produciendo efectos dramáticos a nivel de los discursos, de los valores que se ponen en juego y de la idea misma de política que se pone en juego. ¿Cómo puede ser, la pregunta del millón, de que funcione, eh, está indemne Mauricio Macri de las, del propio desastre en el que embarca su gobierno? Me parece que esa, esa persistencia tiene que garantizando los grandes medios de comunicación, Macri aparece como el único candidato eh, opositor, afirmativamente opositor de la presidenta, y eso le garantiza que los grandes medios de comunicación lo traten como si fuera un objeto de extremo cuidado, como una. Porque ninguna de las críticas que es posible hacerle, que es necesario hacerle al gobierno de la ciudad, ninguna de las discusiones que necesitamos dar sobre eso tienen eh, resonancia mediática pública. Bueno, me parece que en ese sentido es muy doloroso ver que esta ciudad, que está, está casi como rehén de un gobierno eh, cuya única legitimidad es ser opositor al gobierno nacional y que la ciudadanía de esta ciudad haya votado eso, digamos, haya votado más una elección política de ideológica de coyuntura que una Un modo de gestionar con conjunto de valores, opta un conjunto de ideas.